Este audio está hospedado en iVoox.com e y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVoox.com. E Dos nuevos misterios nos esperan hoy. Como siempre, temas apasionantes e informaciones exclusivas con los últimos datos, con las últimas investigaciones. contaremos con esa otra parte de la verdad que se mueve tras la aparente realidad tras lo evidente lo tangible lo que llamamos real existen movimientos fuerzas ocultas tendencias que a veces escriben y cambian la historia eso ocurre con un movimiento al que denominan el resurgimiento del cuarto rey Él, se mueven intereses y energías poderosas que esta noche nos interesa mostraros será uno de nuestros temas seguimos con más temas exclusivos en este mismo momento en alguna parte de Sudamérica se está dando el ataque de un ser misterioso una mezcla de diversos animales que se alimenta o almacena aún no está muy claro la sangre de sus víctimas y si esta noche nos dais tiempo os ofreceremos de primera mano las últimas investigaciones los últimos datos acerca de uno de los misterios de este último tiempo el chupacabras Nos lo traerá nuestro invitado, el doctor Virgilio Sánchez Ocejo, desde Miami. Y habrá tiempo para las últimas noticias del mundo de los ovnis, ese misterio apasionante que a partir de ahora vamos a seguir más cerca. Y además, si nos lo permites, llegará una nueva historia de imaginación y terror. Como siempre, cerraremos nuestra emisión con la oportunidad de consultar acerca de temas de interés. Ya conocéis la forma de hacerlo. El teléfono siempre abierto 905 11 80 80. Y la dirección postal: espacio en blanco, Apartado de Correos 488, Madrid 28080. Ya tenéis todos los datos del programa de hoy. Nuevos temas, nuevos misterios que ya comienzan. Y como siempre, sois todos bienvenidos. Espacio en Blanco. Todos los viernes de 12 a 2 de la madrugada. Nosotros queremos desvelar los secretos únicos Informaciones exclusivas que hemos conseguido Parte del equipo de Espacio en Blanco Atentos Y como casi siempre tenemos premios Hay nueve libros en lotes de tres Tres premios en total De tres libros de este invitado que tenemos Para sortear entre toda la gente que nos llame Al 905 11 80 80 Haciendo preguntas y la gente que está en el chat A la cual damos ya la bienvenida En nuestra página www.espacioenblanco.net un día refrenda a todas esas personas que están en el chat, incluso algunos que venido a vernos al público también que está ahí con nosotros. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, retirando. Poco cansado, pero bien. Acabamos de regresar de un viaje y estamos preparándonos para marcharnos nuevo a uno otro, ¿verdad? Ya dentro de un rato, como quien dice. Eh, el desierto Mauritania, es el próximo destino, Ajá. pero nos vamos a Cuba, tú conoces bien Cuba, es un país fascinante, ¿verdad? Me espero conocerla mm. todavía más de lo que la conozco Y la claro, verdad es que sí, es uno de los países más fascinantes del mundo Desde el punto visto vista de nuestros temas, por supuesto Se está preparando por parte de nuestros padrinos y madrinas, paderos y santeros un, un ritual tremendo que si todo sale bien Se va a celebrar al lado del mar y al lado un río Que es como hay, hay que hacerlo, algunos de ellos eh... Pues si está la la madrina rosa nos vamos a enterar Seguro, la, la, la gente que quiera con nosotros va a ser interesante ¿La verdad es la que me hicieron a mí la última de Rosa? Sí, salir. pero tú no lo pudiste ver Claro que hay que pero bueno. Claro. bueno hay cosas interesantes, datos de ese viaje a Cuba como digo dentro de poco, magia, sol y playa muchos más misterios, y eso hay muchos misterios para celebrar esta noche, ¿verdad Manuel? Eh, sí, yo no sé si es prudente mm -hmm. desvelarlos todos Pero bueno, como nosotros somos unos imprudentes Pues lo vamos a hacer Sí, decir, de vez en cuando hacemos este tipo de programas Y a la semana siguiente no estamos en la emisora, nos echan eh, Pasará, <risa> esperemos que no Acá no responsable <risa> Lo hemos hecho en algunos otros sitios Hablamos de cosas que a veces nos avisan cuando tenemos que hablar Y el, la bueno, siguiente tú, semana nos echan Tú cuando haces las preguntas corres el riesgo de que te respondan Entonces lo voy Claro, bueno, esperemos que no, no, no. que no nos van a echar Porque podemos hablar de cosas Además hay datos concretos si estamos llegando a dar informaciones únicas 905-11-8080 en nuestro teléfono tras esa primera introducción entramos en algunos secretos y misterios que queremos descubrir sus ecos resuenan aún en una historia reciente de la humanidad Ellos escribieron uno de los capítulos más tremendos de la historia humana. Pero a pesar del tiempo, de la distancia, de todos los datos, muchas de sus intenciones permanecen aún oscuras Poseían sus propios ritos, sus costumbres, sus tradiciones y buscaron todos los instrumentos de poder en el planeta. Muchos terminaron con la Gran Guerra Mundial. Para otros, está renaciendo, resurgiendo de sus cenizas. Nuestro invitado tiene datos, nuevas investigaciones que nos dan más pistas de este singular grupo. Escuchemos. Y antes de comenzar, a saludar a un montón de nuevos oyentes. Sabemos que cada día serán uno más oyentes de esta aventura. Saludos para todos los nuevos, la a la gente que desde el principio nos sigue, está ahí. Manuel, el cuarto rey, ¿está resurgiendo todo ese movimiento nazi extraño que dominó Europa durante mucho tiempo y que casi no hemos llegado a conocer? Se está intentando. Hay, en todos los países del mundo, hay grupos eh, afines al, al ideario político nacional, nacional socialista y no solo al ideario político, sino también al entramado de creencias que gestaron en el origen del, del Tercer Reich eso que conocemos como, como el nacionalsocialismo, ¿no? cuando Hitler llegó al poder. Y hay eh, en todo el mundo personas, algunas de ellas, y esto es lo más preocupante, con un peso social relevante en sus respectivos países, que están intentando reorganizar... ...las distensiones que hay para, para organizar un cuarto rey. Y es curioso porque es como si el círculo se cerrara eh, al principio... ...todo el origen parece ser de, de, de los reyes anteriores... Estaban, ...detrás había una cuestión esotérica... Había ocultismo, había magia, había mucha historia, ¿verdad? Esto es, que es un hecho, es un hecho incuestionable. Hay tres pilares fundamentales del Tercer Reich, que fueron Heinrich Himmler, el jefe de las SS, que fue Rudolf Hess y que fue Adolf hitler y los tres pertenecían a, la, a una sociedad secreta, la orden... a, a, a la, orden y estaban muy metidos en, en el mundo esotérico. En, en, en Meikam, Hil, en Milucha, el, el libro de cabecera de Hitler, o el libro escrito de Hitler por Hitler, que es libro de cabecera de todos los nazis del mundo, está muy influencia, influenciado por unos boletines, una revistilla que se llamaba Ostara, que leía Hitler cuando era un pintor aficionado en Viena y que recogían los, a mi juicio, delirantes argumentos de unos personajes que habían bebido en la teosofía de Blavansky y en la obra de Guido von Lins que era un ex-monje que había hecho una interpretación de la Biblia justificando... Eh, racialmente la supremacía de la raza aria diferenciando la bueno con, con eh, planteando que hubo una raza de superhombres que llegarían a la India, que colonizarían después el resto de las culturas, que la raza aria pues bueno, todas esas historias que luego se desarrollaron en las tesis eugenéticas y, y y genéticas de los nazis, ¿no? Pero el origen está en esas revistas que leía Hitler cuando era un adolescente en Viena y que luego compartió con otros patriarcas del Tercer Reich. Y a mí cabría bastante que muchos historiadores han omitido esta dimensión eh, histórica del Tercer Reich porque estos temas siguen siendo de, de alguna manera marginales. Y bueno, pues sí, enunciar, pues que Hitler, que, ¿qué importa que a Hitler le interesase o no le interesase el ocultismo. Importa muchísimo porque nosotros somos el fruto de nuestras creencias y de alguna manera... Eh, si el tercer rey hubiese ganado la guerra, si el alemán hubiese ganado la guerra estaríamos todos nosotros absolutamente condicionados por unas creencias religiosas paganas en este caso que no tienen nada que ver con el cristianismo que ha modelado nuestra forma de entender la sociedad seguro que haciendo espiritismo comunicándonos con los muertos y además es que es muy importante porque, como tú muy bien has dicho hay un, un ciclo que se ha cerrado durante todos estos años después de, de la pérdida de la guerra Eh, ha habido muchos grupos, aquí en España hemos tenido grupos importantísimos, de hecho, en España eh, se han nutrido, ha sido la, España ha sido las ubres que ha nutrido de bibliografía nazia prácticamente toda Europa, con una sociedad que se fundó en enero del 67, que se llama CEDADE, y la librería Europa, que era su órgano difuso de publicaciones, y en todo el mundo eh, se ha intentado durante todos estos años... ...pues eh, presentar una opción política nacionalsocialista, ¿no? En España existió un partido nazi español, que además estuvo fundado por un conocido personaje del mundo, no lo digo, no lo digo pero un personaje muy importante en las revistas esotéricas españolas, dos de ellos porque la, la delegación de Fea de Madrid la llevaba a otro es decir, había una presencia del esoterismo nazi desde el principio en la fundación del neonazismo español y esto ha sido omitido por muchos historiadores y con lo que nos hemos encontrado al, al omitir estas informaciones es que el ciclo se ha cerrado, como las Alternativas políticas, las, las justificaciones políticas para el nazismo han fracasado y el nazismo pues no ha conseguido prosperar políticamente, han surgido en los últimos años en todo el mundo, dentro del mundo de la extrema derecha, más concretamente dentro del mundo eh, nacional socialista, porque no todos los de extrema derecha son nazis, un grupo que pretende volver a los orígenes y justificar la llegada de un cuarto Reich con lo mismo que lo justificaron los fundadores del tercer Reich, con la herencia tradicional esotérica de una raza superior. ¿Gilbert eh, se comunicaba con los muertos o tenía voces que le decían cosas? Hombre, él me dan cuenta un episodio ...en la Primera Guerra Mundial y gracias a unas voces estaba una trinchera... ...lo recuerdo vagamente, que lo leo hace mucho... Y él, gracias a unas voces, sale de la trinchera justo cuando cae una, un puertín de mortero y son buenos compañeros, ¿no? Y le esa voz, ¿no? Hitler, Hitler sí pensaba que era un elegido, pero es que ¿qué líder político no cree que es un elegido? Los líderes políticos, y, y aunque no sean líderes, pues es que todos los políticos aspiran a serlo, pretenden ser una especie de élite social que tiene la potestad para gobernar los destinos de sus semejantes, que somos nosotros los pobrecitos ciudadanos, ¿no? Y Hitler no era una excepción. El caso no es que a Hitler se lo creyese, el caso es que mucha gente deidificó al Führer como algo más que un líder político, sino como un líder espiritual. Y dentro del, de los movimientos de extrema derecha, de esto que llamamos el führerismo esotérico, a Hitler no se le ve como el fundador de un partido político, ni se le ve como el presidente de una nación, se le ve como un avatar, como un salvador, como un mesías para una, para una nueva era y como todos los mesías hay dos pues de una serie de conceptos proféticos que están utilizándose en esos grupos que proclaman el inminente el inminente regreso del Führer al frente de las hordas que además llevarán en platillos volantes que es otro tema curioso y, y se está esperando okay, el retorno yeah. de, de Hitler para establecer el cuarto reich no solo en Europa sino en todo el mundo quizá como avatar por eso cogieron el símbolo de la esvástica que es una antigua simbología, un antiguo mito o simbología hindú ¿no? que había sí, sí, todavía yo lo, los he visto en algunos monasterios en algunas lamacerías y en algunos monasterios y vida está llena de ellas chibitanas. todavía puedes encontrar algún turista gilip puertas que ve las esvásticas de coño, es que los la son nazis, no, las vástigas existía muchísimo tiempo antes que los nazis como las runas y todos mm -hmm. los símbolos. De... Hay eh, si haces un análisis simbólico de, desde el punto de vista incluso de la antropología, de todo el, el simbolismo que utilizaban eh, el Tercer Reich y sobre todo las SS, que era la élite social e intelectual, que esto también es un todo es una reflexión interesante dentro del Tercer Reich, los oficiales ...más cualificados, con mejores familias... ...que podían justificar con tres generaciones de antigüedad... ...su pureza de sangre, su pureza, su pureza racial... ...que además tenían los mejores estudios... ...que venían de las mejores familias... ...que estaban llamados a fecundar al mayor número de alemanas... ...para crear la nueva raza... ...precisamente esa élite intelectual, económica y social... ...eran los que más creían en estos temas... ...porque era el grupo de, entre comillas, nuevos templarios... ...que dirigía Hendrisch-Hilder... ...y que estaban absolutamente condicionados... Por todas las creencias esotéricas del Tercer Rey. Quizá por eso, Gil, le dio por mandar a todo el mundo grupos para buscar instrumentos de poder ¿no? Sí, hubo varias expediciones eh, tanto en España como en otras partes del mundo. ¿Llegaron a España también buscando cosas? Sí, sí, mm. estuvo en, en el sur de Francia y en la montaña de Montserrat aprovechando, un no, no es como se ha vendido no hace mucho una revista, no es que Heinrich Himmler viniese a España buscando el Santo Grial, no sí. Heinrich Himmler vino a España porque se había firmado un acuerdo de colaboración de la Gestapo con la policía franquista y, y estuvo en Madrid, pero también estuvo en Barcelona y es cierto que él había enviado antes a oficiales de las SS a buscar el el, el Cali de Cristo, el Santo Drial en el sur de Francia, además está relacionado con todas las leyendas del privado de Sion, de la Reglesia Torre un poco como la película de Diana Jones un poco, una, no, absolutamente, que... pero, pero por mi humilde experiencia la realidad siempre supera la ficción ¿y qué buscaban? ¿qué buscaban los grupos? No. buscaban muchas cosas, buscaban objetos de poder eh ...y más cosas, porque ellos se estaban convencidos... ...la primera expedición, yo no hace mucho conseguí el vídeo... ...de la primera expedición de científicos europeos al Tíbet... ...una expedición antropológica fue dirigida precisamente por miembros de, del Tercer Reich... ...hicieron montones de expediciones a distintas partes del mundo... ...buscando ciertos objetos que se suponía que tenían un poder especial... ...una especie de, de fetiches, de tótenes sagrados con una gran tradición detrás... ...y todavía hoy, en este Cuarto Reich del que estamos hablando... Lo acabamos de ver en Argentina, existen ciertos objetos de poder que son ambicionados por, por la gente del cuarto rey. Podemos adelantarlo si quieres. Es sí. un tema en exclusiva, hemos hablado algunas veces de él, del espacio en blanco, del bastón de mando. El bastón de mando. Un instrumento poderoso. Un... Que además nadie más puede hablar de eso con, con autorización de los propietarios, ¿no? ¿Quién puede Tú Nosotros Es eso de Dentro de poco en exclusiva Daremos más información de ese instrumento Que pudimos tocar Lo hemos podido fotografiar Y es impresionante, ¿verdad? Y, y yo no tengo muy claro lo que es La verdad es que y, y tampoco creo que nadie lo tenga muy claro Porque es un objeto bastante extraño, ¿no? A pesar de que se cuenta Bueno, que era de los comechincones Que se encontró en el auditorco la verdad es que es un objeto, desde el punto de vista arqueológico, bastante atípico. Yo no conozco más cosas similares. la piedra qué habla? De todas formas, eso no importa. No importa que tenga poderes. No Quiero decir, desde el punto de vista que a mí me interesa, que es la utilización de las creencias con fines políticos o de guerra psicológica, lo importante es que en Argentina si quieres profundizamos un poco más después en eso en Argentina hubo una gran fuga fue un gran país receptor de jerarcas nazis que escaparon al juicio de Nuremberg muchos de ellos desde España desde los puertos de Huelva, digo y La Coruña y escaparon a países como Uruguay, como Venezuela y sobre todo Argentina donde todavía hoy, en el año 2000 existen oficiales de las SS profundamente metidos en el mundo esotérico argentino Las 11 en Canarias Nos transformamos para entrar contigo En un mundo único Espacio en Blanco Tu cita con el misterio En M80 Radio de seres que siguen todavía buscando instrumentos de poder en todo el planeta, Sebastón de Mando del cual hablaremos, siguen buscando el, el glial, uh -huh. eh, y en algunos lugares, de he que Argentina hay gente todavía viviendo de acuerdo a, a tradiciones esotéricas, en algunos lugares dicen que hay todavía, eh, como ciudades secretas, eh, está el tema del que hablamos en su día con Josep Guijarro, que se diría muy cerca, que no son extraterrestres, sino que podían ser nazis, y que han desarrollado una inmensa tecnología, llegándose incluso a pensar a decir que muchos de los partidos grandes que vemos son nazis. Uh -huh. ¿Qué va a ser para poder decir esto? Bueno, esto, tenemos que verlo en un contexto, porque esto no, no, no ha surgido de repente. No es que de repente venga alguien y diga, no, pues los hominis son platillos volantes nazis. Esto tiene una, unos referentes históricos. Te decía que eh, CEDADE lo fundó en, España, se fundó en España, en Barcelona, en el año 67, y está considerada por el Parlamento Europeo, estaba considerada, así se definió en una de las reuniones del Parlamento Europeo, como la asociación neonazi más peligrosa de Europa ha sufrido muchas, eh, la librería Europa, concretamente Barcelona ha sido incendiada varias veces, en estos momentos Pedro Varela, el líder de la, de la el representante de la librería Europa, está cumpliendo condena, cayó unos cinco años por apología, en teoría, del, del holocausto, y, y al cabo de unos años, en el año 69, quiero recordar, empieza a haber una extisión dentro de, de los nazis españoles de los nazis españoles que repito que son importantes porque a través de España se nutría a toda Europa de libros, de revistas, de vídeos y demás y hay un personaje que se llama Ramón Bau que empieza a eh, digamos crear una rama paralela que cuaja hace muy pocos años con una cosa que se llama la hermandad aria y el centro de estudios indoeuropeos que es como se han legalizado como asociación cultural ...y este grupo se dedica a eh, publicitar en España y también en América Latina... ...las obras de un diplomático chileno, Miguel Serrano, que fue embajador de, de España y la India... ...y la tesis de que eh, detrás del Tercer Reich hay mucho más que un partido político... ...sino que hay todo un programa espiritual para un cambio de era... ...esto es como lo ven ellos, ¿eh? es lo que ellos presentan... ...y comienzan a aparecer hace unos años unos informes unos documentos en base a un vídeo que se que se grabó en europa que presentaba la tesis de que el tercer reich había además de haber descubierto la bomba atómica el despegue vertical los aviones a reacción Algunas cosas son un hecho, los aviones a razón, el, el, el Metscher 109, por ejemplo. Es decir, la, la, el, el ingenio de los diseñadores de armamento alemanes es notable, esto es cierto. Y es cierto desde el punto de vista histórico que los ingenieros alemanes diseñaron al menos 15 aeronaves discoidales y se construyeron prototipos de dos. Esto desde el punto de vista histórico. Está probado ¿no? en pero no eran naves maravillosas que funcionaban con energía brill ni con energía de plasma, no, no, eran por ejemplo el avión ya zurck, es un avión de a la redonda, es técnicamente un platillo volante con una carcasa muy parecida a la de los Nese, a los de los estuka, pero que funciona alice, pero era un platillo volante, es decir, es cierto que existieron platillos volantes nazis. Lo que se pretendió con un vídeo que aquí en España se emitió, que yo controle en Canal 9, en, en Canal Sur y en la TV3 mínimo, era algo mucho más audaz. Se pretendía que los ingenieros alemanes, y es una tesis muy sugerente, no se inventaron los platillos volantes porque sí, sino que fue una idea revelada por seres extraterrestres con los mismos con los que contactaba Hitler y la gente de la Tule. Es una tesis bastante disparatada, pero es lo que ellos cuentan, ¿no? que esto es lo importante. Bien, se pretende que esos platillos volantes que funcionaban con una energía electromagnética, con unas capacidades extraordinarias, y que era el arma secreta de la que hablaron a lo largo de, de toda la guerra, de que los nazis tenían un arma secreta que si la utilizasen, pues bueno, se habrían vencido. Es cierto también, desde el punto de vista histórico, que hubo varias expediciones, igual que hubo expediciones del Reich a Asia, al Tíbet, a la India, etcétera hubo expediciones muy extrañas, de las que no se tiene mucha información, pero que están constatadas documentalmente a la Antártida. Y se crearon bases de los nazis en Antártida, igual que se crearon en Sudamérica, en Europa, pero ¿para aquí en Antártida? Hay quien dice que ¿Quién? hay entradas al mundo... A esto <coughs> Con estos hechos, yo te expongo solamente los hechos. Espera, 905-118080, nuestro teléfono va a estar libre, si queréis preguntar y participar, ahí os atenderán. Sí. Es que quiero diferenciar mucho lo que son los hechos y lo que son, cómo se han vendido esos hechos por parte de los ideólogos de, de nuevo del nuevo nazismo. Es un hecho que existieron las bases en Antártida, es un hecho que se diseñaron platillos volantes, pero hace unos años apareció un vídeo que, como te digo, aquí en España se emitió, no en toda España, pero sí en varias, en varias televisiones regionales, que presentaba una historia extraordinaria la de un contacto entre los extraterrestres y el tercer Reich a través del cual se diseñaron los platillos volantes con la que Hitler, Bormann y toda una serie de patriarcas del Reich habrían escapado después de la caída de Berlín habrían escapado habrían escapado y estarían viviendo en las bases de la Antártida preparando el retorno del cuarto Reich este es el mito yo ese vídeo cuando salió, aluciné porque yo sabes que llevo muchos años estudiando la aeronáutica no convencional relacionada con los ovnis de hecho, es uno de los libritos que regalamos. No vamos a decir los títulos para no hacer publicidad. No, puedes decirlo, bueno, sí. Bueno, que coño, se va a editor que el mismo orcillo, ¿no? Eh, prefiero regalarlos. Bueno, el caso es que eh, a mí me impresionó, como muchos investigadores, lo que se presentaba ese vídeo, porque había unas revelaciones extraordinarias. Pero lo que hicimos fue analizarlo. Entonces yo hice varias copias, las mandé a ingenieros aeronáuticos, las mandé a pilotos, a historiadores aeronáuticos... Y descubrimos que lo que se presentaba en ese vídeo es un fraude. Las imágenes de los supuestos platillos volantes que se presentan son maquetas, son otro tipo de aviones... El vídeo técnicamente es un fraude. Pero el efecto que, que produjo entre los jóvenes aficionados a la uforogía, que ya tenían cierta simpatía con el mundo del nacional socialismo es de fascinación. Tú fíjate, yo empecé esta investigación porque a un día me llama la policía de una comisaría gallega, no importa, de una comisaría... ...porque eh, se había encontrado un cadáver de un joven que se había pegado un tiro en la cabeza... ...y cuando se hice el levantamiento de cadáver, la inspección... No ...encontré esa <risa> historia... ...pues resulta que se le encuentra unos credenciales de miembro de bases autónomas... ...de varios grupos nazis y un carnet de ufólogo... ...de un conocido grupo de investigación y de contactismo catalán... ...entonces a mí me llaman para ver si yo sabía algo de esta historia... ...que que pintaba un chaval nazi con un carnet de ufólogo... A partir de ahí yo empiezo mi investigación, descubro que este joven pertenece a un grupo que se llama Orgullo Blanco, que es una de las ramificaciones de la hermandazaria, y empieza toda esta historia, ¿no? Pero eran uno esos jóvenes fascinados por aquel documental, que es un fraude, fascinado por todos los libros que salieron después, porque hasta Miguel Serrano escribió un libro que se llamaba Los Obnis de Hitler contra el Nuevo Orden Mundial, donde se presenta la tesis de que todos los platillos volantes que están viendo por ahí no son extraterrestres, sino que son los preparativos del cuarto raíz para el retorno de Cildar. Espera, tengo que hacer una mínima pausa. Si estáis grabando el programa es el momento de que hacéis la vuelta al cinto, no queremos que os perdáis un solo momento de, este, de esta emisión, 905, 1180, 80, tenemos mucho más para contaros. Nos vayáis. Hemos realizado la vuelta a la cinta, dos y media, y media Saludos a la gente de chat, que hoy hay más gente, están entrando un montón de gente. Viene gente de otros lugares del mundo, de México, de Argentina. Están empezando a estar con nosotros. Saludos para todos ellos. Eh, contabas que te metiste en esa historia, porque la policía porque, llamó. Y, y bueno, y son todos los ovnis... Eh, qué mal, qué mal. No, ¿no? Nada, hombre, no. Lo que pasa es que no importa cuál es la verdad. Si no importa cómo vendes la verdad, o cómo manipulas, o cómo puedes hacer que lea a otras personas lo que es la verdad. Es un hecho que... ...ha habido un acercamiento importante, sobre todo en algunos países de Latinoamérica... ...en Argentina, en Chile, entre los grupos neonazis... ...y no solo los grupos neonazis, sino los auténticos líderes del Reich que escaparon... ...por ejemplo, en cierta ciudad de la provincia de Córdoba... ...sabes que existe un museo ovni, sí. que hemos estado hablando... Mm -hmm. ...que está, bueno, pues está dirigido y creado por uno de los supervivientes del Tercer Reich... ...que vive en una comuna, una colonia nazi en Argentina... Eh, en este viaje en Buenos Aires estuvimos con la Fundación Vicental, estuvimos habiendo, hablando también con la Embajada de Israel en Buenos Aires, con la gente de Mossad, y se, eh, es conocido dentro del mundo de la historia de, del neonazismo una operación, bueno, que de hecho ha sido llevada al cine, la, el secuestro de Adolf Eichmann, uno de los líderes de los campos de concentración alemanes y uno de los criminales de guerra más buscados por la Fundación Vicental durante años. La Fundación Vicental, recordemos que es una asociación judía que, que persigue a los nazis en el mundo, Y concretamente en la calle Garibaldi, en la zona de Caminito, en Buenos Aires, se montó un operativo con un comando del Mossad, con seis miembros, seis espías del servicio secreto israelí, para secuestrar a Adolf Eichmann, que vivía, como tantos otros nazis, ocultó en, en Argentina bueno pues lo que yo no sabía y hemos descubierto en este viaje es que incluso Eichmann había intentado publicar un libro sobre platillos guarantes y marcianos y una novela sobre extraterrestres antes de ser capturados o sea que es cierto que hay una conexión pero de ahí a todo este diario que se ha pretendido vender ahora para justificar el cuarto reich o el retorno del cuarto reich basándose en los supuestos ovnis nazis en mi opinión es un camelo bueno tenemos un montón de preguntas ya de, del chat gracias a la gente que está preguntando, dicen que si el holocausto hay quien dice o quien piensa que el holocausto judío no fue más que el mayor sacrificio mágico de la historia pues, con el fin de cantar la guerra a favor de los nazis, es decir, matar a todos los judíos eh, es un sacrificio o sea, es decir, es un sacrificio mágico y además es lo que me, en, en, en mi opinión ¿no? Eso, ¿no? ¿puedo decir soplapoyez o no? Sí, pues, sí. Bien. Pues, y además lo que me irrita es que algunos personajes patriarcas del esoterismo español están vendiendo mm. esa tesis que es lo que me irrita Bueno, no solo el sistema español, hace unos años, incluso hace unos meses, incluso un líder judío lo, lo comentó. Que bueno, que los judíos murieron porque tenían una carga kármica, una herencia cármica que pagar y que fue un sacrificio. Y por eso que habría, habría que preguntárselo a, a Violeta Freeman o a los supervivientes de Auschwitz si ellos voluntariamente se fueron a los campos de concentración para pagar karma. A mí eso me parece una cantería. Bueno, eh, eh, pregunto también si has encontrado evidencias esotéricas y en Argentina, más o menos a... san un tonis. ¿Quién encontró tercer país en Egipto para que, que fuera re relevante? Pregunta. Pues no lo sé, ojalá lo supiera, yo me gustaría saber esto. Igual encontrarme el arca, es otra de las cosas que, que se cuenta, otra versión, de además acaba de ser novelada hace muy poco. Pregúntame si los nazis eran todos esotéricos. No, no, en absoluto. De hecho, pero es muy interesante, Goebbels, el jefe del toque de la máquina de propaganda y de guerra psicológica un personaje fascinante dentro del tercer raid él no creían los videntes ni creían astrología ni cren estas historias sin embargo se daba cuenta de que no sólo sus superiores, Himmler, hitler sino muchos alemanes sí creían en esas cosas, entonces él supo utilizar las buenas profecías de los videntes que trabajaban con el rey, como Hansen o como tantos otros, para vender al pueblo pues que era una cuestión puramente profética, que ellos estaban llamados a conseguir la supremacía de Europa, es decir él no creía en los videntes, pero sabía utilizar su poder mm -hmm. algo que han dicho los servicios secretos siempre y que hizo que en Inglaterra eh, Ian Fleming y otro, no recuerdo el nombre, otro oficial de inteligencia, empezaron a hacer una contraofensiva utilizando las profecías de videntes ingleses como a, a Lester Cronley para hacer una contrainformación diciendo que no, no, lo que decían las profecías es que eran los aliados, eh, es decir, hay una guerra de creencias esotéricas <coughs> entre unos y otros sin necesidad en que crean en esas cosas. Pregunto también si los grupos eh, neonazos actuales se dedican al esoterismo. ¿Se Porque tenemos un... Solo los que se encuentran, hay varios, hay muchos, hay una grande, hoy, hoy por hoy en España hay una cantidad de publicaciones, de revistas, de páginas, ...páginas web de apología nazi... ...impresionante, descomunal... ...no vamos a decir... Eh... ...no, no, que, no, no, para nada... ...pero pero dentro de ese grupo de, de tendencias neonazis... ...hay un sector que es lo que llamamos... ...hilerismo esotérico, que ellos se denominan... ...hilerismo esotérico... ...que además está teniendo un acercamiento... ...muy interesante y muy sugerente al mundo del Islam y ese es otro tema que tocaremos si quieres y que son, digamos, que la opción esotérica dentro del neonazismo español Luego Gris dice que Hitler entraba en sus momentos al nido de serpientes a escuchar las voces y que evidentemente una de esas voces, ciertamente una de esas voces le salvó cuando cayó la, la bomba en... en cierto, pero eso para un psiquiatra <coughs> ...podía ser síntomas de esquizofrenia, que eso. Sí. Pregunta hay que son unas preguntas, ¿qué problemas mentales tenía Hitler? Es que ante una ante un hecho histórico, tú puedes elegir la opción que más te sirva. Vamos a ver, el cristianismo en realidad no lo fundó Jesús, lo fundó San Pablo, Saulo de Tarso, que ni siquiera conoció históricamente a Jesús, que era un recaudador de impuestos romano, que un día iba en su caballo, vio una luz, se cayó del caballo y escuchó una voz que decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y montó el cristianismo. Esto desde el punto de vista de la fe de, de un creyente es una revelación de Dios. Desde el punto de vista de un psiquiatra, pues te dirá que pues bueno, pues San Pablo se cayó al caballo y se pegó una leche. Pues con Hitler pasa exactamente lo mismo, para los seguidores de Hitlerismo esotérico, Hitler estaba en contacto con seres superiores. Para los psiquiatras, pues Hitler era un tío estaba como una moto. Pregunto también si si si, si hay muchos nazis refugiados en Sudamérica, los contestaron, sí. Eh, y en España también, ¿eh? Yo he estado uh -huh. de la SS con oficiales de las SS que todavía viven en España. Hay un montón de preguntas que que ver con esto. Eh, pregunto también que es cierto si la ciudad de Nación Hitler era cuna para importantes astrólogos, videntes y seres de gran poder. ¿Es cierto esto? Pero es que con todas las, guerrillas... las ciudades, to en, el, en, en la Europa de de los años de, de esa época había había mucha tendencia a estas cosas. No no olvidemos que estamos en un momento histórico fascinante. El momento en que nace la teosofía, el momento en el que nace el espiritismo, el momento en el que nace la parapsicología, con la Société for Sitté et O sea, una, había una gran tendencia. Pero si tiramos un, un, un mapa puntardo a un mapa de la Europa de la época, seguramente en la ciudad en la que caiga Segardo, también había can cantidad de dientes. Mm. Otra cosa es que se ha intentado vender eso para justificar la herencia mesiánica de Hitler. Hitler nació en una ciudad preestinada porque había muchos videntes no. Hitler nació en una ciudad como podía haber en cualquier bueno, otra. Por decir algo un poco el tema antes, yo le pregunta de este de esta parte del programa, el bastón de mando quien no sabe para qué. Eh, dentro de poco daremos informaciones exclusivas e incluso dicen que se está esperando al nuevo depositario de es ese bastón de mando. Desde aquí lo vamos a lanzar al Cienda por ahí. Dicen que va ...reunificar el planeta, el poder del planeta. Casi nada. Eh, por sacar alguna conclusión, ¿sigue estando el hilderismo esotérico o el nazismo esotérico sigue funcionando? Más que nunca. Más que nunca. Más que, es, bueno, no sé si se puede hacer un juicio de valor, si es peligroso. Eh, hay que andar con cuidado con ello. Porque yo creo que lo importante no es lo que creas, como dijo alguien, sino el grado de fanatismo con el que vivas esa creencia, ¿no? las creencias no matan matan las personas bien eh, 12 y 37 una, eh, 11 y 37 en las islas canarias son no la menos canarias vamos a mm, otro asunto otro asunto que tiene que ver mucho con esto después de esa introducción seguimos y si queréis 905 5 11 80 80 de nuestro teléfono donde nos han ocultado información ha sido y es en los experimentos que desarrollan ciertos grupos desde hace decenas de años algunos gobiernos han estado experimentando con algunos dotados psíquicos se intentaba demostrar que el poder mental podía influir sobre los demás Así, en el más absoluto secreto se han realizado experimentos de precognición, telepatía, telequinesis. Y se han hecho en multitud de lugares, en Estados Unidos, en Rusia e incluso en nuestro país. Se trata de otro aspecto de los secretos que esta noche deseamos desvelaros. lo último sobre la telepatía, las pruebas con dotados y las últimas pruebas realizadas incluso en nuestro país. Nuestro invitado tiene algunos datos. Escuchemos. Bueno, la de Samuel Finn para que preguntan, ¿Dónde sé están todos tantos, tantos datos. ¿Lees muchos libros o es producto de tu investigación básicamente, no? Me adelantó yo. A... Matías, ¿sabes? Me adelantó yo. Eh, y Mendel fue uno de sus fundadores, dice, pregunta ven, no sé. No. Mendel fue uno de los que de los nazis que se capturó en Argentina, pero no yo no te traigo ninguna vinculación esotérica de ellos con Mendel. Otro nombre, tío, a mí se si hemos nos ayahuasca o Piote hemos probado tantas cosas que un día lo contaremos bueno, eh, los nazis utilizaban videntes, utilizaban brujos utilizaban gente dotada en sus propósitos, ¿verdad? en realidad, que yo sepa, el primer servicio secreto que se planteó utilizar las capacidades paranormales las capacidades extrasensoriales con fines militares fue el servicio secreto chico en 1919, si no recuerdo mal se publicó una un manual ...por parte de las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia de chicoslovacos... ...sobre la utilidad de la hipnosis, la telepatía con fines de espionaje... ¿no? ...y a partir de ahí todos los servicios secretos de la historia... ...han utilizado, utilizan y utilizarán el mundo de lo paranormal con fines militares. Hablemos antes de, de nada, antes de, de entrar en ese otro asunto... ...primero de la telepatía, que es uno de sus poderes mentales o dotes o dones probados ya en laboratorio, ¿no? Si, si sale... Facultades, a mí los no, poderes no me gustan Se sabe que Facultades? existen, ¿no? Se ha probado que existen se han hecho innumerables pruebas y hay casos muy curiosos que tú cuentas en un trabajo que has publicado claro. recientemente Sí, hay, hay casos <coughs> curiosos todos lo, los he dicho, curiosos, muy curiosos que hombre, se pueden leer, interpretar desde el punto de vista de la telepatía o desde unas casualidades muy gordas, muy gordas, muy gordas? ¿Y eso crees casos, una casualidad todavía? Yo ya casi no creo nada, yo perdí la frase hace mucho tiempo Llevas a ver un ejemplo que parece. Sí, pues uno de los casos que a mí más me fascinó es el de unas niñas saltaron a la, a la opinión pública hace, hace unos años, unas niñas de un pueblecito de eh, Alicante, creo recordar, que se llama redován que el mismo día, a la misma hora, pero a mucha distancia, se rompieron la misma pierna. Son gemenas univiterinas, que este es un dato importante. Dos hermanas en dos lugares diferentes que el mismo Ajá. día a la misma hora separadas un montón de distancia una de otra, se rompe la misma pierna. La misma pierna, exactamente. Este caso parece, yo cuando estuve allí estuve con la madre y hablando de, de este tema, claro, en, en su biografía había montones de situaciones parecidas, de sincronicidades, de coincidencias extrañas, de casualidades curiosas, y ahí me recordo instintivamente un caso que yo conocía bibliográficamente, porque en, en su día se publicó en todas las revistas especializadas que había en la época, en la revista de parapsicología, en psicomunicación el Mundo Desconocido, que para mí ha sido la mejor revista que se ha hecho sobre estos sí, temas bueno. jamás y el de las gemelas de Logroño dos niñas, también más o menos de la misma edad si tiene nueve años, quiero recordar que eh, gemelas univiterinas repito, que una de ellas se quema con una plancha y a 14 o 15 kilómetros de distancia su hermana gemela acusa una quemadura exactamente en el lugar donde su hermana se había con la plancha, esto motivó una investigación ¿Es, su, la caso ¿Es su casualidad? Una casualidad muy gorda, ¿no? Entonces, claro, hubo una investigación de la Sociedad Española de Parapsicología y bueno, a través del caso de Redoban, pues yo empecé a orgar en esto localicé otra vez a las, a las niñas, que ya son unas niñas que ahora son unas jovencitas que estudian periodismo en la Universidad de Zaragoza y que a lo largo de toda su vida habían vivido situaciones además me contaban casos muy gráficos, ¿no? Por ejemplo, el de una ocasión en que una de ellas enferma viene el médico el médico le toma la fiebre y ve que tiene 39 grados de fiebre y ya que estaba en la casa le toma también eh, con el termómetro a su hermana gemela que no estaba enferma que no estaba enferma pero con, la, con y le sale la misma la misma temperatura por lo cual él pensó que había puesto dos veces el termómetro a la misma niña no pero eran las dos hermanas gemelas que exactamente tenían el mismos grados de fiebre es decir que si estas niñas no tenían una conexión te podemos llamar telepática pues no sé qué es la telepatía sí. ...que tienen que cuenta ese trabajo de dos hermanos que los separan al nacer viven vidas diferentes los dos pues, se hacen Cuéntanos esto es otro historia. tema esto es otro tema porque ya desde el punto de vista de la psicología no de la parapsicología se han hecho estudios muy curiosos comparando las evoluciones biográficas de gemelos gemelos unimiiterimos que habían sido separados al nacer que uno de ellos había sido dado en adopción o se habían quedado huérfanos y habían estado en orfanatos distintos, etcétera y que se encuentran a lo largo de, de muchos años hay un caso incluso muy anecdótico y muy gráfico de una convención de bomberos en Estados Unidos en que de repente pues, el jefe de una unidad de bomberos se encuentra con uno de sus hombres uno de sus compañeros de su dotación y cuando empieza a hablarle le dice pues que no sabe quién le está hablando que él no es ese personaje que él es bombero pero que no pertenece a la dotación de este hombre y gracias a eso descubren que dos hermanos gemelos que no sabían ni que existían que habían sido dados en adopción cuando eran niños habían tenido una vida tan paralela en ciudades distintas que los dos habían sentido la vocación los dos habían hecho bomberos los dos habían acudido a esa convención ...y se habían encontrado gracias a casualidad. Enigmas. Misterio. Imaginación. Espacio en blanco. Estos son algunos de los datos de lo que es la, la telepatía, pero... Esto lo digamos lo natural se si comenzó a estudiar en laboratorio se sí. Comenzaron a hacer pruebas e eh, Incluso submarinos, astronautas Cuéntanos un poco Sí, hay, bueno Cuando se tiene la telepatía Es la transmisión de pensamientos Yo creo que no es correcto Que no es exacto En 1882 Cuando eh, comienza En 1882 se crea la Sociedad de Investigaciones Psíquicas en Londres Que recordemos que es un grupo de médicos De filósofos, de científicos ...que habían constatado los fenómenos paranormales... ...que se daban en los veladores espíritas, en, con los médiums... ...es decir, ellos aceptaban que había unos fenómenos raros... ...pero no aceptaban la explicación sobrenatural... ...pensaban que el origen podía estar en la mente de los médiums... ...pues cuando se crea esa sociedad... ...la primera persona que utiliza el término telepatía... ...es eh, Frederick Meyer se refiere a la transmisión de sensaciones, de sentimientos... ...cuando se han hecho estudios en laboratorio de la telepatía... ...es lógico, nosotros vivimos en una cultura visual... ...nos nutrimos fundamentalmente la información que nos llega... ...es a través de los ojos... ...pero también nos llega a través del tacto, a través del olfato... ...a través del gusto, a través de los cinco sentidos... ...pues cuando se ha intentado explorar el sexto sentido... ...aunque se han hecho muchas experiencias telepáticas... ...con las cartas Zenner famosas, o sea, con transmisión de imágenes... ...se han hecho también experiencias de laboratorio transmitiendo olores transmitiendo sinfonías musicales transmitiendo sensaciones al tacto y no solo eso sino que eh, investigadores como Thelma Moss, ¿no? en su día hablamos de eso han estudiado la relación como la, las relaciones afectivas como los vínculos emocionales potencian notablemente la telepatía, ¿no? O sea, no se trata solo de la transmisión de mensajes visuales sino que es la transmisión de sensaciones y eso ha hecho que Cuando los militares, que son los que tienen más interés en estas cosas, y no solo eso, sino que son los que tienen más dinero en los presupuestos para investigación, han comenzado a explorar el campo de lo paranormal, han intentado sobre todo eso, conseguir una aplicación de esa transmisión de emociones. Una aplicación no solo para recibir información a través de pues, pues un mensaje escrito o una imagen, sino para intentar influenciar personas. Recordemos que hablamos de, no de transmisión de imágenes, sino de transmisión de sensaciones o de sentimientos, para intentar influir a distancia en ciertos sujetos. Uri Geller, que es archiconocido por el Duolar Cucharas, por el programa de Íñigo, yo he estado con él varias veces, y él me contó en su las experiencias que había hecho para el Mossad, Recordemos que él es irrealí, trabajó para el servicio secreto irrealí, que está considerado el mejor servicio secreto del mundo, el ojo de David, le llaman un instituto, además fue el que formó a nuestros espías, a los espías de CSIR. Fue uno de los servicios secretos que más ha utilizado a psíquicos como Uri Geller, pero también la CIA, el FBI, y una de las misiones que tenía Uri Geller, o que le comendaron, fue influir, no recibir información, sino emitir información. Eh, influencias telepáticas, no de imágenes, sino influyen en el comportamiento, transmitir sensaciones a ciertos personajes rusos durante la guerra fría entre los Estados Unidos y los rusos, ¿no? Lo que yo no sabía es que eso también se ha hecho en España con el César hablaremos dentro de momento de ello. Hay una catreva de personajes entonces que son utilizados por estos grupos para influir. Cuando hay algunas cumbres y dicen que hay un mogollón de tipos mandando pensamientos a los... En el caso de la Guerra Fría, a los rusos, a los americanos, eh, los americanos, a los rusos. Curioso, ¿no? Sí, no salgo eso. Lo, los rusos tienen mucha tradición porque en Rusia, en, en realidad, toda la, la creación de un departamento subvencionado por la CIA, con una partida presupuestaria oficial, con un laboratorio en una base militar americana que estuvo funcionando durante muchísimo tiempo ...probablemente sigue funcionando... ...en realidad se creó... ...gracias a que los espías americanos... ...destinados en Moscú... ...descubrieron que la Universidad de Moscú... ...y que los los científicos eh, rusos... ...estaban invirtiendo mucho tiempo y mucho dinero... ...en investigar a dotados como Nina Kulayina... ...o como tantos otros... ...para buscar sus aplicaciones prácticas... ...aplicaciones prácticas... ...que según los informes del KGB y del GRU... ...los dos servicios secretos más importantes soviéticos... ...que han ido trascendiendo... ...irían como en el caso de Geller más allá de una emisión recepción telepática sino que, por ejemplo, en el caso de Nina Kulayina se había intentado experimentar y esto es un poco eh, un poco fuerte con la posibilidad de Nina Kulayina era una síndica de efectos físicos ¿no? no solo telepáticas, sino que movía cosas y demás pues lo que intentaban es que pudiese de la misma forma que podía alterar un objeto a distancia pretendían que pudiese alterar el bombeo de un corazón a distancia es decir, intentar matar ...parrar incluso el corazón... ...exactamente... ...y claro, esto a los americanos les preocupó mucho... ...siempre se ha dicho, los más escépticos... ...hemos pensado que, bueno, a lo mejor... ...aunque no existiesen esas facultades... ...aunque ni una no tuviese poderes... ...que por cierto le ganó un pleito... ...a un periódico por decir que sus poderes sean falsos... ...que es una sentencia judicial curiosa... ...pues aunque todo eso no fuese cierto lo cierto es que desde el punto de vista de la inteligencia militar es muy interesante, porque, fuese cierto no, consiguieron que los americanos destinaran un porcentaje de su tiempo y de su dinero a la investigación de lo paranormal. Y el caso es que, aparentemente, se han conseguido resultados bastante notables, ¿no? de nuestro teléfono Por si queréis ir preguntando y participando En el premio que tenemos hoy, en el concurso que tenemos hoy Tres libros de Manuel Carvallal Y tres lotes de tres libros eh, Hasta la teoría Cosas que se han estado haciendo por ahí Vamos a nuestro país Nuestros servicios de seguridad, nuestros servicios secretos Están utilizando este tipo de cosas La parapsicología, los dotados Excepcionalmente, no hay unas grandes partidas presupuestarias para esto Pero sí, existen Bueno, están aquí Existen documentos del FESID que demuestren... No, ¿Me lo que... no, pero no digas mucho, ¿eh? Es no, solamente no los voy a contar nada. Son secretos y son de CIS, ¿no? Pues sí. ¿Cómo lo pues No es que lo vamos a contestar. Porque no trabaja mucho. Porque trabajo mucho. Bueno, el porque caso... Si sí vas por las noches... Sí, ya voy todo. El caso es que... Para psicólogo, telepata, emisor, dice, nota de trámite interno, ¿puedo decirlo? decir eh, nota de despacho. Una, se han mantenido dos entrevistas con tal tal un parapsicólogo telepatavisor Después de la segunda entrevista se apreciaron algunos indicios de posible influencia en las personas Debido a esto el directivo ha realizado, no digo el nombre Ha realizado una visita a la Sociedad Española de Parapsicología entrevistándose Entre otros con un montón de señores No sigo leyendo porque si no voy a leer todo Esta sociedad está dispuesta a colaborar en la investigación científica de las capacidades Y en cualquier otro caso Nota interna del CSIC uh -huh. Qué eso ¿no? ¿Qué está haciendo? Aparte, que está haciendo más el CESID? ¿Qué hacen? Bueno, montones de cosas. Pero, pero, ¿por qué las hacen? Los documentos. ¿Por qué las hacen? Pues, por una razón muy sencilla. Nuestro servicio secretos el CESID, es eh, bueno es el heredero del cc del servicio secreto de que fundó Carrero Blanco. Antes hubo otros servicios secretos. Y hasta que aparece un personaje con el que yo estuve hablando ayer, precisamente, un señor pues ya de 82 años, que estaba muy mayor que fue el director general del FESID en un momento determinado, y que fue el encargado de romper la influencia que tenía la CIA en el Servicio Secreto Español, ...porque el Servicio de españa no tenía ni instrumental, no tenía... ...yo el ejemplo que pongo siempre, que es mi gráfico... que cuando tenían que poner micrófonos en una embajada... ...tenían que irlos de la CIA a poner los micrófonos... ...así funcionaba el Servicio Escrito Español... Bueno, si si ...no iban los no iban los americanos... Es porque, no? ...porque no había, en aquella época no había ni tradición... en el espionaje español, ni había medios, sobre todo... ...pues hasta que aparece este personaje al, al frente del CSIC... ...y tiene que romper con los americanos... ...pero ya había una influencia, y es lógico, supongo yo... ...que cuando se compartía una vigilancia o una misión operativa... ...cuando se compartía pues, cualquier misión del CESIR entre americanos y españoles... ...eso que en esos momentos estaba pegando tan fuerte entre el servicio secreto americano... ...como era la utilización de videntes, de psíquicos... ...pues es lógico que algún espía español le quedase eso grabado... ...y que se plantease en un momento determinado... ...estamos hablando de mediados de los 80 que yo pueda documentar... ...cuando por ejemplo ETA o el Grapo protagoniza unos secuestros importantes de industriales y no hay pistas y además empieza a haber unas presiones políticas importantes porque los secuestrados tenían una relevancia política importante es lógico que el servicio secreto, como antes había hecho la policía se plantease, si no tenemos más pistas, ¿por qué no intentamos lo de los videntes? y entonces empezaron a sondearse a ciertos psíquicos españoles con los que ya se habían hecho experimentos anteriormente no sólo como este documento, no sólo para influir, para recibir información, sino para intentar influir telepáticamente a terceras personas. Y así nació una de las iniciativas más sorprendentes de nuestro servicio secreto, que es la utilización de videntes con fines de espionaje. ¿Se ha hecho muchas veces? ¿Tienes constancia de ello? Unas cuantas, no excesivamente, pero se ha hecho unas cuantas veces. Bien, sí. es... Eso y mucho más. ¿Qué otra cosa? Mucho más. Es que son quizás un discurso drogas. Sí. Y los es que estos temas, Miguel, aunque nosotros seamos un grupo de individuos marginados, zumbados que estamos en cosas raras de un paranormal. Sí, es claro, Que es como nos ven, o sea, hay una un, el ejemplo que te ponía antes de el, el despreciar la carga esotérica que había en las raíces del Tercer Reich, a mí me parece un, un error histórico grave, un error histórico que está siendo utilizado por los ideólogos de los nuevos fascismos esotéricos para captar adeptos, precisamente porque decía había una frase que decía que el mejor triunfo del diablo es conseguir que nadie crea en él, no pues con esto pasa un poco lo mismo gracias a que todos estos temas están menospreciados desde el punto de vista de los grandes medios de comunicación, existe un ámbito, un terreno muy muy discreto, en el que no va a haber miradas indiscretas, salvo las nuestras, en el que nadie se va a ocupar de investigar, de tomar en serio estas cosas, y que da unas posibilidades el mundo de los ovnis, el mundo de las sectas el mundo de lo, de lo paranormal, da unas posibilidades desde el punto de vista de la guerra psicológica de la propaganda y de la desinformación impresionante para cualquier servicio secreto ¿Es cierto que se han utilizado como conejillos de indias a vagabundos que un día han por ahí para probar de determinadas sustancias y eso, que se les fue la mano? Eso parece, la Operación Mengele, además sí. se le llamó así Operación Mengele. ¿Y qué era? Pues esto, según las filtraciones que han llegado de gente del CSIP, según lo que nos han dicho a, a algunos investigadores, miembros y miembros del CSIP, eh, fue una operación que se, se, se desarrolló en base a la localización de uno de los líderes, en aquel momento, el, el número uno de ETA, que hoy, por cierto, es, es diputado o algo así en el País Vasco, uno de los líderes de ETA que en aquel momento estaba oculto en el sur de Francia, su Herrera. Bueno, pues se intentó poner en marcha una operación del servicio secreto, del CESID, relacionado con los GAL, con la guerra ilegal contra ETA, para secuestrar a Josu Ternera del sur de Francia y traerlo atrás traer de España. Se había intentado ya en otras ocasiones secuestrar a líderes etarras en el sur de Francia y se han hecho chapuzas tremendas. De hay una anécdota conocida de un grupo de la policía que intenta secuestrar, no dice CESID, sino la policía que intenta secuestrar a un líder de ETA, ...como en medio del forcejeo no consiguen meterlo en el maletero... ...como hicieron los de Mozart con Eichmann... ...aparece la gendarmería a los gendarmes franceses... ...y al final terminan deteniendo a los policías... ¿no? ...entonces el FESI, para no caer en arroz... ...se planteó montar un dispositivo... ...para, con una droga, un anestésico muy potente... y utilizar a ternera y poder traerlo a España sin problemas... ...pero antes de ir al sur de Francia, ese comando... ...intentaron hacer unas pruebas en Madrid... ...concretamente en el barrio de Malasaña... ...con varios mendigos... ...y según estas fuentes que posteriormente, pues por el cargo de conciencia... ...que les habría creado esta historia, incluso dejaron el cesir, muchos de ellos... ...otros pidieron el traslado, están en otras unidades... ...hay un libro de Manuel Zerdán y de Antonio Rubio, La guerra la guerra la guerra, la historia del Gal... Eh, que, ...que narra con más detalle todo esto... ...que, bueno, pues se plantearon hacer unas pruebas con un fármaco, con una nueva droga... ...que se les fue de las manos y fallecieron por lo menos uno de, de estos cobayas del Césir, no ...desde que se publicó el libro de Cerdán y Rubio han salido muchas más informaciones... ...ahora se tienen muchísimos datos más de dónde, se dónde eh, robaron los coches para hacer el secuestro... ...las prácticas que se hicieron, bueno... ...y según algunas fuentes, este caso que sí que ha trascendido no ha sido el único... ...sino que al menos, según mis fuentes, en siete ocasiones se habían hecho cosas parecidas... estamos sí, haciendo una pregunta ahora bueno, en 2 minutos antes de otra nueva pausa que tenemos que hacer y a lo mejor el chupacabras eh, lo tenemos ahí lo tenemos que aguantar esta noche. Eh, es cierto que a un terrorista también le pusieron en una muela, una caries una homola un, un chip un pequeño chip un instrumento a través del cual él creía oír voces, era una especie de receptor de radio. Y podría ser un poco la causa... ...y aquí enlazamos un nuevo tema de las abducciones... ...o de las voces que mucha gente... Cree, ...o los chips, microchips que dicen que tiene mucha gente... ...que ha sido raptado por extraterrestres... ...brevemente, ¿tienes datos de ello? ¿Tú, ¿tú ¿Te lo que hablamos de eso? Sí, brevemente, bueno, brevemente. Es cierto que hay existen algunos casos... ...están recogidos en sumarios judiciales... ...en que una persona ha denunciado... ...a nuestros cuerpos de seguridad del Estado... ...porque supuestamente le habrían implantado un microchip para no solo seguir sus pasos sino incluso influenciar la distancia en España, no en de los Estados Unidos en España es cierto también que existen empresas de seguridad que ya te venden un chip antisecuestro Con tres opciones posibles. Es resultado de un receptor que emite una señal, en el caso de que te secuestren, para localizarte. Tú puedes saber que lo llevas o tú puedes no saber que lo llevas. Se te droga, se te instala en alguna parte del cuerpo, tú no sabes dónde ni sabes sí. que lo llevas, pues en el caso de un padre de familia que tenga miedo de que secuestren a sus hijos. Esto es cierto. Y es cierto también que en Estados Unidos el año pasado apareció un libro, Milabs, que escribía un, un matrimonio de investigadores que... Eh, rastreando los archivos que está desclasificando la CIA en base a la ley de libertad de información sabes que cada ciertos años prescribe la clasificación de materia reservada y tienen que soltar información la que les obligan a soltar espera, tenemos que hacer la pausa por si están grabando no quiero que se pierdan eh, a punto de ser la 1 a las 12 las siglas generales nosotros vamos a dar la vuelta a nuestra cinta porque no queremos perdernos nada igual tenemos que agarrar un poco el chupacabras esta noche pero tranquilo, volverá seguimos en un momento con más datos de secretos de estos que estamos desvelando esta noche no que vayáis eh Manuel, eh, ¿por dónde diría ¿La policía también está utilizando sí, lentes? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. sí hombre, Pruebas de ello. Eh, vamos a ver. Eh, la policía... Española me refiero. Los policías, sería más correcto. Hay funcionarios de la policía, de la Guardia Civil, de las policías autonómicas que son receptivos a estos temas... ...y que en una investigación criminal, cuando se agotan todas las técnicas criminalísticas... ...cuando no hay más pistas a seguir, cuando se te han acabado los testigos que interrogar... ...cuando no hay un, un, un lofograma que debarte la boca, cuando no hay ADN, cuando no hay más pistas... ...bueno, pues hay algunos policías que se han planteado recurrir a psíquicos en algunos casos... ...sobre todo, sobre todo, en lo, en lo que ha habido más referencias es en los casos... ...o bien de secuestros... ...que son muy difíciles de investigar... ...o de asesinos en serie... ...que también son muy difíciles de investigar... ...desde el punto de vista policial. ¿Y ha funcionado? ¿Esos vivientes han o eso...? En muy pocas ocasiones... ...yo por la información que tengo... y además he hecho experimentos... ...incluso con vivientes diferentes... ...dándoles dosieres de un caso... ...por ejemplo el caso del niño pintor de Málaga... ...uno utilizando la bola de cristal... ...otro el péndulo, otro la astrología... ...otro la mediunidad... ...y la verdad es que resultados pocos... ...pero según un documento... ...que acabamos de conseguir que no vamos a comentar todavía porque el juicio está a punto de salir, en un crimen, y además, y esto sería para estar hablando horas, un crimen esotérico que se produce en el sur de España, que es el tercer crimen, el tercer homicidio de las mismas características que se produce en, en la misma, casi en el mismo barrio, tres crímenes en el contexto esotérico, es un red... No, porque algunas personas relacionadas con la investigación, e incluso algunos policías, en este informe se comenta incluso que algunos sí, policías... Si que contamos todo, porque no te vengo decir que estás sonriendo. Claro, mucho. no, es, que es interesante, porque en ese informe se comenta, por ejemplo, que se encontró un eleguá, el dios que abre los caminos cerca de la víctima, de, de, del, del cadáver, y está metido en unos juzgados y la gente no quiere ni pasar por la sala en la que está, ¿no? Le tiene mucho miedo. Pero es que claro, ellos quieren que hubo un... que el criminal, en esos crímenes, que el asesino, no sería humano, sino que podría haber una entidad que hubiese influenciado en el crimen. Y claro, desde el punto de vista técnico de la criminología, más de tres crímenes es un asesino en serie, ¿no? O sea, un asesino en serie sobrenatural que estaría operando en ese barrio andaluz. Bueno, pues es la primera vez que yo me he encontrado en un informe redactado por un no por un subinspector, no por un inspector, no por un inspector jefe, no por un subcomisario, sino por un comisario que lleva la investigación. Que es lo máximo, que es lo máximo que se han hecho consultas a determinados videntes, que se lo llevó a la escena del crimen, cuando a la prensa se les había dicho que el cadáver se encontró en otro lugar y que habían dado resultados, habían dicho que el, el asesinato se produjo ahí, que habían intervenido X personas, es decir, yo hasta vez que me he encontrado un informe policial referencias a resultados concretos en un caso de homicidio. Curioso. conocido. Todos los viernes, de 12 a 2 de la madrugada, espacio en especial Tú quieres hablar de las de las prostitutas. en el de las putas, de de nada, preguntas, sí, hablamos, yo, sí, la, preguntas de nuestros oyentes. ¿Es cierto? ¿Es cierto o es posible que los distintos servicios de inteligencia estén manipulando más a la gente? Operaciones como MK Ultra, MK, etcétera, han tratado de llevar a la gente por diferentes lugares. puede estar haciendo esto? Porque, eh, pregunto, pregúntame. La, la historia de la humanidad es la historia de la manipulación de la gente, la historia de la manipulación de las masas. La hagan los políticos o la hagan los servicios secretos. Todos estamos completamente manipulados. ¿Todas las personas se han Yo pienso que sí. Eh, no has contestado la primera pregunta Es decir, ¿pueden estar todavía manipulándolos? aunque supuesto, Sí, supuesto sí. Más sí, que hay... colectivos, o sea, A mí me interesa sobre todo el CSIP Porque es lo más fácil para mí de investigar Porque yo estoy en España Aunque yo he tenido contacto con gente de la CIA Del, del Mosa, del KGB, de M5 De muchos servicios no Pero lo que yo he notado es que más que Manipular a grandes masas de población Lo que se ha intentado con éxito Y lo que se ha hecho es manipular a individuos Que a su vez repercuten en grandes masas de población ese es uno de los intereses de las sectas, por ejemplo eh, ¿Codabro el Vaticano en experimentos telepáticos o de bilocación conocida? ¿Preguntan? ¿no? no tengo yo referencia de eso, no lo sé eh, ¿Es posible que los nazis tenemos un montón y de estrellas de veras ¿Es posible que los nazis lograran entrar en contacto con seres sí. intraterrestres? eso es lo que ellos pretenden es lo que pretenden decir yo tengo mis serias dudas dudo que nadie haya contactado con seres extraterrestres qué piensan los nazis de lo que hacen control mental practicado control mental eh, si sí, en sobre todo en las ss había un gran adoctrinamiento en estos temas y había incluso unidades ...dedicadas, por ejemplo, a buscar con péndulos en, en cartas de navegación... ...la situación de los submarinos enemigos y demás... ...sí se hicieron muchas prácticas... ...con resultados o no, pero sí se hicieron las prácticas. ¿Qué se sabe de las pruebas genéticas que hicieron los nazis? Uh, bueno, mira, acaba de salir un libro muy interesante... ...que yo creo que deberían leerse todos los partidarios del gilerismo esotérico... Por un lado, creo que deberían leerse un libro que se llama Odessa al Sur, los los partidarios del gilerismo esotérico en Argentina, y los partidarios del gilerismo esotérico en Chile, que son la gran mayoría, deberían leerse un libro que se llama Los nazis en Chile, que es un estudio que ha hecho un historiador que ha tenido acceso a los archivos de Berlín, incluso las experiencias genéticas y los las experiencias raciales que se hicieron con niños en Chile ¿no? y después de eso, pues a ver si siguen siendo partidarios del tercer red ¿Es cierto que se intentó con fines militares usar la telepatía como un instrumento más eficaz incluso que la radio? ¿Suscríbete a la radio? Sí, pero no funciona así, la telepatía no funciona así no, no. Eh, ¿Es cierto que de los rumores que van de que algunas revistas del ramo satírico están dirigidas por gentes afines al nacional nacionalsocialismo? Es cierto, sí ¿Están dirigidas todavía? Eh, no lo Dirigidas en, est en estos momentos, no en la dirección, pero sí en la redacción. Sí, hay personajes fundamentales del este del nazismo en España. ¿Dónde los informes secretos? Preguntan. ¿Robo, mato, duelo, miento, me disfrazo, lo veo da falta? ¿Todo eso? y más. Que no, no te no a contar a nada. Bueno. <ríe> eh, Concursión. La verdad es mucho más fascinante que cualquier guión cinematográfico si ¿sí? es sí, increíble ¿no? mucho más interior que nos ocultando